Los que lamentablemente no pudieron entrar Y a Music Market Pepe y Opeano, Raúl por organizar todo en puta madre a toda la gente que grabamos acá A Pico, gran sonidos ¡Maestro! Sem van majoria equivocada.